Y como informamos hoy, el INDEC informó la última medición del índice de desempleo, 9,6% en todo el país en el segundo trimestre de este 2018. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con el economista Lavi Abram. Hola, Lavi, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco, Hola. te saludo. Hola, Pepe, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué puedes decirnos de este índice que, según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 más alto hacia en, este, en este trimestre, que lo vamos a ver recién en diciembre, desde los números. Pero que no hace falta, este a veces, eh, la, con, la comprobación de los datos para, para ver que efectivamente, nada, eso está pasando en la realidad. ¿no mm -hmm. Sería como, eh, el, las estadísticas, como decías antes, están reflejando lo que ya se viene sintiendo mm -hmm. en la realidad. Uno decía, ¿cómo no, hay, no aumenta la desocupación si uno ve que no hay trabajo, la actividad económica sí. no se mueve, se cierran fábricas, sí. comercios? Exacto, exacto, exacto. Ahora las estadísticas nos están empezando a mostrar esto, pero bueno, son las estadísticas del mercado de empleo, pero hay otras estadísticas que podemos ver, eh, como el índice de actividad industrial y el índice lo que se llama el monitoreo de la actividad económica en general que el INDEC va, va publicando, y ahí ya venimos viendo que los meses de julio, en fin, junio ya fue muy malo, julio-agosto muy malo, el otro día tuvimos ya la, la muestra de que el pbi o sea todo lo que producimos como sociedad que es el producto bruto eh, está cayendo es decir esta, este país está produciendo menos que lo que producía el año pasado y esta caída del producto bruto que requisito es que no podamos producir como sociedad eh, lo mismo que el año pasado este, nos está indicando que claramente el modelo económico eh, está está yendo hacia un está siendo poco sustentable no se puede sostener en el tiempo por llamarlo por de otra manera sistema de económico es ah. muy difícil que se sostenga sin desempleo y sin ajustes sobre el relanato de las mayorías sobre los sectores populares uh -huh. eh, la vi, vos crees que esto está esta suba del desempleo que ya es histórica en relación a los últimos uh -huh. 12 años eh, uh -huh. va a continuar eh, empeorando de aquí en adelante que hay alguna chance de que el gobierno intente hacer algo por ejemplo el año que viene que es un año electoral como lo hizo en 2017? Y mira yo creo que primero que el desempleo en el tercer trimestre que es que estamos viviendo ahora, está aumentando, con lo cual sin duda la próxima medición va a ser más alta. Eso sin duda. Eh, la cuestión es hacia adelante, pero la, hacia adelante en esta semana hemos conocido el presupuesto del gobierno. El presupuesto es la herramienta que dice el, el gobierno qué va a hacer con la plata, qué piensa hacer el año que viene. Normalmente las medidas económicas que piensa tomar hacia el año que viene no parecen ser me diga que ayude justamente a romper este esta caída de, de la ocupación, esta caída de la demanda, decimos los economistas, pero no parece que fuera parcelado, más bien lo contrario, hay más ajuste. Cuando hay más ajuste quiere decir que el Estado gasta menos, que el Estado provee menos servicios, y esto es concreto, son menos vacunas, como veíamos hace poco, son menos servicios de salud, peor educación, menos pago para los docentes. Entonces, si todo eso va para abajo, es difícil a priori pensar ...¿cómo se va a recuperar la economía? No quiere decir que vamos a caer de manera indefinida para siempre... ...pero por lo menos los próximos seis, ocho meses... ...van a ser económicamente hablando... ...peores que los últimos tres. Mm. En ese sentido, las eh, las proyecciones no son para nada buenas... ...y eh, insisto, lamentablemente esto recae... Sobre, ...sobre los sectores populares... ...recae sobre la gente que menos tiene... ...porque en principio se está quedando sin trabajo... ...y sobre todo, por el aumento descontrolado de precios... ...sin que aumenten los salarios, en este momento... Ese es el principal problema del país, ¿no es cierto? La vi, la última. Eh, ¿Hay una política deliberada para que esto pase? ¿A alguien le conviene que la desocupación <risa> esté alta? ¿O son errores, problemas de manejo de la economía, lo desastroso que ha sido la gestión del macrismo? Hay una combinación. Yo creo que es difícil... Hay gente que le conviene, sí, hay sectores dentro del gobierno que les interesa haya bajo salario, que haya desocupación, porque se dedican a vender hacia el extranjero y no les importa. Otros sectores que también están representados en el gobierno, digamos, no les viene bien porque el mercado interno se está cayendo, porque no hay ventas en los comercios, porque no hay consumo, entonces evidentemente eso no no le conviene a todo el mundo. Ahora bien, eh, si esto es deliberado, me parece que hay hay una búsqueda, y ¿sí? hay una búsqueda de que los salarios sean más bajos. ...en términos generales, no es que los salarios bajen... ...sino que no aumentan lo suficiente como aumentan los precios... ...y por otro lado también hubo muchos desmanejos... ...particularmente en el área monetaria... ...que es lo que estamos viendo en los últimos días... ...con el dólar, la base de EBAC, todo esto... ...es la etapa de los diarios porque efectivamente... ...más allá de que muchas veces no se entienda lo que pasa... ...que se complicado de explicar esto todo... Eh, ...están cometiendo errores, errores graves... ...que le han costado millones al país... ...y que lo vamos a empezar a pagar en el futuro, muy cercano... El año que viene tenemos que destinarle un pedazo enorme del presupuesto nacional para intereses de la deuda que este propio gobierno contrajo el año pasado y el anterior entonces ya vamos a empezar a, a sentir los efectos de, de esta política y bueno y de los errores que, que cometieron en estos días también mm. pero ahí es una mezcla de las dos cosas <risa> eh, la vi te, no te lo preguntaba porque recuerdo en los 90 en finales de los 90 se decía mucho y se comprobaba en los hechos que a la política económica del gobierno que en ese, en ese en ese entonces muy similar a la actual dominada por la por los grandes grupos económicos, por las grandes empresas, le convenía que hubiera un, un desempleo alto, que en algún momento llegó cerca del 20%, porque bueno, cuanto más gente busque trabajo, cuanto más se peleen por un puesto de empleo, menos condiciones Eh, dignas se le pueden ofrecer, menos salarios se le pueden pagar, porque eh, si no lo agarras vos, hay 20 que están atrás tuyo, o 200 que están atrás tuyo. Sí, eso sí, eh, pero insisto, hay sectores a los que efectivamente les conviene que haya desempleo y que se muy bajo, por exactamente por las razones que vos nombraste, pero hay otros sectores, eh, digamos, empresarios, a los que no les conviene tanto, los sectores empresarios que le venden al mercado interno, es decir, le venden los trabajadores a partir de que tengan un poder de compra. Eh, y esos sectores están perdiendo. nos Vimos el cierre, el, el intento de irse del país de Walmart, la cadena de supermercados. ¿Qué está pasando? Están cayendo las ventas, están cayendo las ventas y eso no... hay mucha gente que tampoco le conviene. Entonces ahí hay una puja, una puja de, de poder, hacia adentro del elenco gobernante y no está claro para dónde se está resolviendo. En principio se está resolviendo hacia el lado de los que eh, los salarios que están bajando, digamos pero no sabemos si va a ser este, el último final o si de alguna manera recuperaremos poder de compra a los trabajadores y trabajadoras de este país. Lavi, muchas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes, Pepe, excelente su trabajo como siempre, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Hablamos con Lavi Abraham, economista, sobre este nuevo dato, el último que ha dado el INDEC, el desempleo es del 9,6% la medición del segundo trimestre del año, abril, mayo y junio.